Capítulo 11. Zosimov era, como ya hemos dicho, alto y grueso. Tenía 27 años, una cara pálida, carnosa y cuidadosamente rasurada, y el cabello liso. Llevaba lentes y en uno de sus dedos, hinchados de grasa, un anillo de oro. Vestía un amplio, elegante y ligero abrigo y un pantalón de verano. Toda la ropa que llevaba tenía un sello de elegancia y era cómoda y de superior calidad. Su camisa era de una blancura irreprochable y la cadena de su reloj, gruesa y maciza. En sus maneras había cierta flemática lentitud y una desenvoltura que parecía afectada. Ejercía una tenaz vigilancia sobre sí mismo, pero su presunción hallaba a cada momento el modo de delatarse. De entre sus conocidos cundía la opinión de que era un hombre difícil de tratar, pero todos reconocían su capacidad como médico. «He pasado dos veces por tu casa, querido Zosimov», exclamó Rasumikine. «Como ves, el enfermo ha vuelto el sí». «Ya lo veo, ya lo veo», dijo Zosimov. Y preguntó a Raskolnikov, mirándole atentamente. ¿Qué, cómo van esos ánimos? Acto seguido se sentó en el diván, a los pies del enfermo, mejor dicho, se recostó cómodamente. Continúa con su melancolía, dijo Rasumikine. Hace un momento le ha faltado poco para echarse a llorar solo porque le hemos mudado la ropa interior. Me parece muy natural si no tenía ganas de mudarse. La muda podía esperar, el pulso es completamente normal, un poco de dolor de cabeza, eh. «Estoy bien, estoy perfectamente», repuso Raskolnikov, irritado. Al decir esto, se había incorporado repentinamente, con los ojos centelleantes. Pero pronto volvió a dejar caer la cabeza en la almohada, quedando de cara a la pared. Zosimov le observaba con mirada atenta. «Muy bien, la cosa va muy bien», dijo en tono negligente. «¿Ha comido algo hoy?». Rasumikine le explicó lo que había comido y le preguntó qué se le podía dar. Eso tiene poca importancia, té, sopa, nada de setas ni de cohombros, por supuesto, ni carnes fuertes, cambió una mirada con Rasumikine y continuó. Pero, como ya he dicho, eso tiene poca importancia, nada de pociones, nada de medicamentos. Ya veremos si mañana, el caso, es que hoy hubiéramos podido. En fin, lo importante es que todo va bien. Mañana por la tarde me lo llevaré a dar un paseo, dijo Rasumikine. Iremos a los jardines Yusupov y luego al Palacio de Cristal. Mañana tal vez no convenga todavía, aunque un paseo cortito, en fin, ya veremos. Lo que me contraría es que hoy estreno un nuevo alojamiento cerca de aquí y quisiera que estuviese con nosotros, aunque fuera echado en un diván, tú sí que vendrás, ¿eh? Preguntó de improviso a Zosimov. No lo olvides, tienes que venir. Procuraré ir, pero hasta última hora me será imposible. ¿Has organizado una fiesta? No, simplemente una reunión íntima. Habrá arenques, vodka, té, un pastel. ¿Quién asistirá? camaradas, gente joven, nuevas amistades en su mayoría. También estará un tío mío, ya viejo, que ha venido por asuntos de negocio a Petersburgo. Nos vemos una vez cada cinco años. ¿A qué se dedica? Ha pasado su vida vegetando como jefe de correos en una pequeña población. Tiene una modesta remuneración y ha cumplido ya los 65. No vale la pena hablar de él, aunque te aseguro que lo aprecio. También vendrá Porfirio Simonovich, juez de instrucción y antiguo alumno de la Escuela de Derecho. Creo que tú lo conoces. ¿Es también pariente tuyo? Va muy lejano. Pero, ¿qué te pasa? Pareces disgustado. ¿Serás capaz de no venir porque un día disputaste con él? Eso me importa muy poco. Mejor que mejor. También asistirán algunos estudiantes, un profesor, un funcionario, un músico, un oficial, Zamiotov, guión, Zamiotov. Te agradeceré que me digas lo que tú o él indicó al enfermo con un movimiento de cabeza. Tenéis que ver con ese Zamiotov. Ya salió aquello los principios, tú estás sentado sobre tus principios como sobre muelles y no te atreves a hacer el menor movimiento. Mi principio es que todo depende del modo de ser del hombre. Lo demás me importa un comino. Izamiotov es un excelente muchacho, pero no demasiado escrupuloso en cuanto a los medios para enriquecerse. Admitamos que sea así. Eso a mí no me importa. ¿Qué importancia tiene? exclamó Rasumikine con una especie de afectada indignación. ¿Acaso he alabado yo este rasgo suyo? «Yo solo digo que es un buen hombre en su género. Además, si vamos a juzgar a los hombres aplicándoles las reglas generales, ¿cuántos quedarían verdaderamente puros? Apostaría cualquier cosa a que si se mostraran tan exigentes conmigo, resultaría que no valgo un bledo, ni aunque te englobaran a ti con mi persona. No exageres. Yo daría dos bledos por ti. Pues a mí me parece que tú no vales más de uno. Bueno, continuó. Zamiotov no es todavía más que un muchacho, y yo le tiro de las orejas». Siempre es mejor tirar que rechazar. Si rechazas a un hombre, no podrás obligarlo a enmendarse, y menos si se trata de un muchacho. Debemos ser muy comprensivos con estos mozalbetes, pero vosotros, estúpidos progresistas, vivís en las nubes. Despreciáis a la gente y no veis que así os perjudicáis a vosotros mismos, y te voy a decir una cosa. Zamiotov y yo tenemos entre manos un asunto que nos interesa a los dos por igual. Me gustaría saber qué asunto es ese. Se trata del pintor, de ese pintor de brocha gorda conseguiremos que lo pongan en libertad no será difícil porque el asunto está clarísimo nos bastará presionar un poco para que quede la cosa resuelta no sé a qué pintor te refieres no es posible que no te haya hablado de esto se trata de la muerte de la vieja usurera hay un pintor mezclado en el suceso ya tenía noticias de ese asunto me enteré por los periódicos por eso solo me interesó hasta cierto punto bueno explícame «También asesinaron a Lisbeth», dijo de pronto Anastasia dirigiéndose a Raskolnikov. Se había quedado en la habitación, apoyada en la pared, escuchando el diálogo. «Lisbeth», murmuró Raskolnikov, con voz apenas perceptible. «Sí, Lisbeth, la vendedora de ropas usadas. ¿No la conocías? Venía a esta casa. e Incluso arregló una de tus camisas». Raskolnikov se volvió hacia la pared. Escogió del empapelado, de un amarillo sucio, una de las numerosas florecillas aureoladas de rayitas oscuras que había en él y se dedicó a examinarla atentamente. Observó los pétalos, cuántos había, y todos los trazos, hasta los menores dentículos de la corola. Sus miembros se entumecían, pero él no hacía el menor movimiento. Su mirada permanecía obstinadamente fija en la menuda flor. «Bueno, ¿qué me estabas diciendo de ese pintor?» Preguntó Zosimov, interrumpiendo con viva impaciencia la palabrería de Anastasia, que suspiró y se detuvo. Que se sospecha que es el autor del asesinato, dijo Rasumikine, acalorado. ¿Hay cargos contra él? Sí, y, fundándose en ellos, se le ha detenido. Pero, en realidad, estos cargos no son tales cargos, y esto es lo que pretendemos demostrar. La policía sigue ahora una falsa pista, como la siguió al principio con ¿Cómo se llaman? Kochi Pestriakov, por muy poco que le afecte a uno el asunto, uno no puede menos de sublevarse ante una investigación conducida tan torpemente. Es posible que Pestriakov pase dentro de un rato por mi casa, a propósito, Rodia. Tú debes de estar enterado de todo esto, pues ocurrió antes de tu enfermedad, precisamente la víspera del día en que te desmayaste en la comisaría cuando se estaba hablando de ello. ¿Quieres que te diga una cosa, Rasumikine? Dijo Zosimov te estoy observando desde hace un momento y veo que te alteras con una facilidad asombrosa. ¿Qué importa? Eso no cambia en nada la cuestión, exclamó Rasumikine dando un puñetazo en la mesa. Lo más indignante de este asunto no son los errores de esa gente. Uno puede equivocarse, las equivocaciones conducen a la verdad. Lo que me saca de mis casillas es que, aun equivocándose, se creen infalibles. Yo aprecio a Porfirio, pero ¿sabes lo que les desorientó al principio? Que la puerta estaba cerrada, y cuando Koch y Pestriakov volvieron a subir con el portero, la encontraron abierta. Entonces dedujeron que Pestriakov y Koch eran los asesinos de la vieja. Así razonan. No te acalores. Tenían que detenerlos. De ese Koch tengo noticias. Al parecer, compraba a la vieja a los objetos que no se desempeñaban. No es un sujeto recomendable. También compraba pagares que el diablo se lo lleve. Lo que me pone fuera de mí es la rutina, la anticuada y noble rutina de esa gente. Este era el momento de renunciar a los viejos procedimientos y seguir nuevos sistemas. Los datos psicológicos bastarían para darles una nueva pista, pero ellos dicen, nos atenemos a los hechos. Sin embargo, los hechos no son lo único que interesa. El modo de interpretarlos influye en un 50% como mínimo en el éxito de las investigaciones. ¿Y tú sabes interpretar los hechos? Lo que te puedo decir es que cuando uno tiene la íntima convicción de que podría ayudar al esclarecimiento de la verdad, le es imposible contenerse, ¿conoces los detalles del suceso? Estoy esperando todavía la historia de ese pintor de paredes. Ah sí, pues escucha. Al día siguiente del crimen, por la mañana, cuando la policía solo pensaba aún en Koch y Pestriakov, a pesar de que estos habían dado toda clase de explicaciones convincentes sobre sus pasos, he aquí que se produce un hecho inesperado. Un campesino llamado Duchkine, que tiene una taberna frente a la casa del crimen, se presentó en la comisaría y entrega un estuche que contiene un par de pendientes de oro. A continuación refiere la siguiente historia. Anteayer, un poco después de las 8 de la noche, hora que coincide con la del suceso, Nikolai, un pintor de oficio que frecuenta mi establecimiento, me trajo estos pendientes y me pidió que le prestara dos rublos, dejándome la joya en prenda. Cerrar comillas guión, ¿de dónde has sacado esto? Le pregunté, cerrar comillas él me contestó que se los había encontrado en la calle y yo no le hice más preguntas. Le di un rublo. Pensé que si yo no hacía la operación, se aprovecharía otro, que Nicolai se bebería el dinero de todas formas y que era preferible que la joya quedara en mis manos, pues estaba decidido a entregarla a la policía si me enteraba de que era un objeto robado al venir alguien a reclamarla. Naturalmente, dijo Rasumikine, esto era un cuento tártaro. Duchkine mentía descaradamente, pues le conozco y sé que cuando aceptó de Mikolai esos pendientes que valen 30 rublos no fue precisamente para entregarlos a la policía. Si lo hizo fue por miedo. Pero esto poco importa. Dejemos que Duchkine siga hablando. Conozco a Nikolai de Metiev desde mi infancia, pues nació, como yo, en el distrito de Zarais, gobierno de Ryazan. No es un alcohólico, pero le gusta beber a veces. Yo sabía que él estaba pintando unas habitaciones en la casa de enfrente, con Mitri, que es paisano suyo. Apenas tuvo en sus manos el rublo, se bebió dos vasitos, pagó, se echó el cambio al bolsillo y se fue. Mitri no estaba con él entonces. A la mañana siguiente me enteré de que Alena Ivanovna y su hermana Lisbeth habían sido asesinadas a hachazos. Las conocía y sabía que la vieja prestaba dinero sobre los objetos de valor. Por eso tuve ciertas sospechas acerca de estos pendientes. Entonces me dirigí a la casa y empecé a investigar con el mayor disimulo, como si no me importara la cosa. Lo primero que hice fue preguntar, cerrar comillas guión, ¿está Mikolai? Cerrar comillas y Mitri me explicó que Mikolai no había ido al trabajo, que había vuelto a su casa bebido al amanecer, que había estado en ella no más de diez minutos y que había vuelto a marcharse. Mitri no le había vuelto a ver y estaba terminando solo el trabajo. Cerrar comillas el departamento donde trabajaban los dos pintores está en el segundo piso y da la misma escalera que las habitaciones de las víctimas. Cerrar comillas hechas estas averiguaciones y sin decir ni una palabra a nadie, reuní cuantos datos me fue posible acerca del asesinato y volví a mi casa sin que mis sospechas se hubieran desvanecido. Cerrar comillas a la mañana siguiente, o sea dos después del crimen, continuó Duchkine, apareció Nicolai en mi establecimiento. Había bebido, pero no demasiado, de modo que podía comprender lo que se le decía. Se sentó en un banco sin pronunciar palabra. En aquel momento solo había en la taberna otro cliente, que dormía en un banco, y mis dos muchachos. «Cerrar comillas guión, ¿has visto a Mitri?» Pregunté a Nikolai. «Cerrar comillas no, no lo he visto», repuso. «Cerrar comillas entonces, ¿no has venido por aquí?» «Cerrar comillas no, no he venido desde anteayer». «Cerrar comillas guión, ¿dónde has pasado esta noche?» Cerrar comillas en las arenas, en casa de los Kolomensky. Cerrar comillas, entonces le pregunté. Cerrar comillas, guión, ¿de dónde sacaste los pendientes que me trajiste ante anoche? Cerrar comillas, me los encontré en la acera, respondió con un tonillo sarcástico y sin mirarme. Cerrar comillas, guión, ¿te has enterado de que aquella noche y a aquella hora ocurrió tal y tal cosa en la casa donde trabajabas? Cerrar comillas, no, no sabía nada de eso. Cerrar comillas había escuchado mis últimas palabras con los ojos muy abiertos. De pronto se pone blanco como la cal, coge su gorro, se levanta, yo intento detenerle. Cerrar comillas espera, Nikolai. ¿No quieres tomar nada? Cerrar comillas y, digo por señas a uno de mis muchachos que se sitúe en la puerta. Yo, entretanto, salgo de detrás del mostrador. Pero él adivina mis intenciones y se planta de un salto en la calle. Inmediatamente echa a correr y desaparece tras la primera esquina. Desde este momento, ya no me cupo duda de que era culpable. Lo mismo creo yo, dijo Zosimov. Espera, escucha el final. Naturalmente, la policía empezó a buscar a Mikolai por todas partes. Se detuvo a Duchkine y se registró su casa. En la vivienda de Mitri y en casa de los Kolomenski no quedó nada por mirar y revolver. Al fin, anteayer se detuvo a Mikolai en una posada próxima a la barrera. Al llegar a la posada, Nicolai se había quitado una cruz de plata que colgaba de su cuello y la había entregado al dueño de la posada para que se la cambiara por boca. Se le dio la bebida. Unos minutos después, una campesina que volvía de ordeñar a las vacas vio en una cochera vecina, mirando por una rendija, a un hombre que evidentemente iba a ahorcarse. La habla colgado una cuerda del techo y, después de hacer un nudo corredizo en el otro extremo, se había subido a un montón de leña y se disponía a pasar la cabeza por el nudo corredizo. La mujer empezó a gritar con todas sus fuerzas y acudió gente. Cerrar comillas guión, vaya unos pasatiempos que te buscas. Cerrar comillas, llevadme a la comisaría. Allí lo contaré todo. Cerrar comillas se atendió a su demanda y se le condujo a la comisaría correspondiente, que es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio de rigor. Cerrar comillas guión, ¿quién es usted y qué edad tiene? Cerrar comillas, tengo 22 años y soy, etc. Cerrar comillas pregunta. Cerrar comillas mientras trabajaba usted con Mitri en tal casa, ¿no vio a nadie en la escalera a tal hora? Cerrar comillas respuesta. Cerrar comillas subía y bajaba bastante gente, pero yo no me fijé en nadie. Cerrar comillas guión, ¿y no oyó usted ningún ruido? Cerrar comillas no oí nada de particular. Cerrar comillas guión, ¿sabía usted que tal día y a tal hora mataron y desvalijaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? Cerrar comillas no lo sabía en absoluto. Me lo dijo Atanasio Pavlovich anteayer en su taberna. Cerrar comillas guión, de dónde sacó los pendientes. Cerrar comillas me los encontré en la calle. Cerrar comillas guión, ¿por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? Cerrar comillas tenía ganas de divertirme. Cerrar comillas guión, ¿a dónde fue? Cerrar comillas de un lado a otro. Cerrar comillas guión, ¿por qué huyó usted de la taberna de Duchkine? Cerrar comillas tenía miedo. Cerrar comillas guión, ¿de qué? Cerrar comillas de que me condenaran. Cerrar comillas guión, ¿cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Cerrar comillas aunque parezca mentira, Zosimov, continuó Rasumikine se le hizo esta pregunta y con estas mismas palabras. Lo sé de buena fuente, ¿qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de las pruebas, sino de la pregunta que se le hizo, del concepto que tiene de su deber esa gente, esos policías, en fin, dejemos esto, desde luego, presionaron al detenido de tal modo, que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los pendientes, sino en el piso donde trabajaba con Mitri. Cerrar comillas guión, ¿cómo se produjo el hallazgo? Cerrar comillas lo voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y, cuando nos íbamos a marchar, Mitri cogió un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después echó a correr escaleras abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de cuatro en cuatro y lanzando juramentos. Cuando llegué a la entrada, tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que no recuerdo cómo eran. El portero empezó a insultarme, el segundo portero hizo lo mismo, luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente, un caballero que en aquel momento entraba en la casa acompañado de una señora nos puso también de vuelta y media porque no los dejábamos pasar. Cogí a Mitri del pelo, lo derribé y empecé a atizarle. Él, aunque estaba debajo, consiguió también asirme por el pelo y noté que me devolvía los golpes. Pero todo era broma. Al fin, Mitri consiguió libertarse y echó a correr por la calle. Yo le perseguí, pero, al ver que no le podía alcanzar, volví al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado de cualquier modo. Mientras las arreglaba, esperaba a Mitri. Creía que volvería de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, piso una cosa. La recojo, quito el papel que la envuelve y veo un estuche, y en el estuche los pendientes. ¿Detrás de la puerta? ¿Has dicho detrás de la puerta? Preguntó de súbito Raskolnikov, fijando en Rasumikine una mirada llena de espanto. Seguidamente, haciendo un gran esfuerzo, se incorporó y apoyó el codo en el diván. «Sí, ¿y qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te ha pasado?» Preguntó Rasumikine levantándose de su asiento. «No, nada», balbuceó Raskolnikov penosamente, dejando caer la cabeza en la almohada y volviéndose de nuevo hacia la pared. Hubo un momento de silencio. «Debía de estar medio dormido, ¿verdad?» preguntó Razumikine, dirigiendo a Zosimov una mirada interrogadora. El doctor movió negativamente la cabeza. Bueno, dijo, continúa. ¿Qué ocurrió después? ¿Después? Pues ocurrió que, apenas vio los pendientes, se olvidó de su trabajo y Dmitri cogió su gorro y corrió a la taberna de Duchkine. Este le dio, como ya sabemos, un rublo, y Mikolai le mintió diciendo que se había encontrado los pendientes en la calle. Luego se fue a divertirse. En lo que concierne al crimen, mantiene sus primeras declaraciones. Yo no sabía nada, insiste, no supe nada hasta dos días después. Cerrar comillas guión, ¿y por qué se ocultó? Cerrar comillas por miedo. Cerrar comillas guión, ¿por qué quería ahorcarse? Cerrar comillas por temor. Cerrar comillas guión, ¿temor de qué? Cerrar comillas de que me condenaran. Cerrar comillas y esto es todo, terminó Rasumikine. ¿Qué conclusiones crees que han sacado? No sé qué decirte. Existe una sospecha, discutible tal vez pero fundada. No podían dejar en libertad a tu pintor de fachadas. Pero es que le atribuyen el asesinato. No les cabe la menor duda. Óyeme. No te acalores. Has de convenir que si el día y a la hora del crimen, unos pendientes que estaban en el arca de la víctima pasaron a manos de Nicolás, es natural que se le pregunte cómo se los procuró. Es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Qué cómo se los procuró? exclamó Rasumikine. Pero, ¿es posible que tú, doctor en medicina y, por lo tanto, más obligado que nadie a estudiar la naturaleza humana y que has podido profundizar en ella gracias a tu profesión, no hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te he dado? ¿Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones en los interrogatorios que ha sufrido son la pura verdad? Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él ha dicho. Pisó el estuche y los recogió. Podrá decir la pura verdad. Pero él mismo ha reconocido que mintió la primera vez. Oye, escúchame con atención. El portero, Koch, Pestriakov, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama cogida a su brazo. Todas estas personas, es decir, ocho, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él, golpeándole, mientras Mitri cogía a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes con creces. Están ante la puerta y dificultan el paso. Se les insulta desde todas partes, y ellos, como dos chiquillos, estas son las palabras de los testigos, gritan, disputan, lanzan carcajadas, se hacen guiños y se persiguen por la calle. Como verdaderos chiquillos, ¿comprendes? Ten en cuenta que arriba hay dos cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo, sí, calor, no estaban todavía fríos cuando los encontraron, supongamos que los autores del crimen son los dos pintores, o que solo lo ha cometido Nicolás, y que han robado, forzando la cerradura del arca, o simplemente participado en el robo. Ahora, admitido esto, permíteme una pregunta. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que demuestran esos gritos, esas risas, esa riña infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa en que lo han cometido? ¿Es esta conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? Cinco o diez minutos después de haber cometido el asesinato, no puede haber transcurrido más tiempo, ya que los cuerpos no se han enfriado todavía, salen del piso, dejando la puerta abierta y, aun sabiendo que sube gente a casa de la vieja, se ponen a juguetear ante la puerta de la casa, en vez de huir a toda prisa, y ríen y llaman la atención de la gente, cosa que confirman ocho testigos. ¡Qué absurdo! Sin duda, todo esto es extraño, incluso parece imposible, pero, guión, no hay, pero que valga. Yo reconozco que el hecho de que se encontraran los pendientes en manos de Nicolás poco después de cometerse el crimen constituye un grave cargo contra él. Sin embargo, este hecho queda explicado de un modo plausible en las declaraciones del acusado y, por lo tanto, es discutible. Además, hay que tener en cuenta los hechos que son favorables a Nicolás y más aún cuando se da el caso de que estos hechos se están fuera de duda. ¿Tú qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de alma, por decirlo así, puede aceptarse como indiscutible y suficiente para destruir todos los cargos materiales, sean cuales fueren? No, no lo admitirán jamás. Han encontrado el estuche en sus manos y él quería ahorcarse, cosa que, a su juicio, no habría ocurrido si él no se hubiera sentido culpable. Esta es la cuestión fundamental. Esto es lo que me indigna, ¿comprendes? Sí, ya veo que estás indignado. Pero oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hay pruebas de que esos pendientes se sacaron del arca de la vieja? Sí, repuso Rasumikine frunciendo las cejas. Koch reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esta persona confirmó que los pendientes le pertenecían. Lamentable. Otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso, con lo que quedaría probada la coartada? desgraciadamente, nadie lo vio, repuso Rasumikine, malhumorado. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir. Claro que su testimonio no valdría ya gran cosa. Vimos, dicen, que el piso estaba abierto y nos pareció que trabajaban en él, pero no prestamos atención a este detalle y no podríamos decir si los pintores estaban o no allí en aquel momento. Así, la inculpabilidad de Nicolás descansa enteramente en las risas y en los golpes que cambió con su camarada, En fin, admitamos que esto constituye una prueba importante en su favor. Pero dime, ¿cómo puedes explicar el proceso del hallazgo de los pendientes si admites que el acusado dice la verdad, o sea que los encontró en el departamento donde trabajaba? ¿Qué cómo puedo explicarlo? Del modo más sencillo. La cosa está perfectamente clara. Por lo menos, el camino que hay que seguir para llegar a la verdad se nos muestra con toda claridad, y es precisamente esa joya la que lo indica. Los pendientes se le cayeron al verdadero culpable. Este estaba arriba, en el piso de la vieja, mientras Koch y Pestriakov llamaban a la puerta. Koch cometió la tontería de bajar a la entrada poco después que su compañero. Entonces el asesino sale del piso y empieza a bajar la escalera, ya que no tiene otro camino para huir. A fin de no encontrarse con el portero, Koch y Pestriakov ha de esconderse en el piso vacío que Nicolás y Mitri acaban de abandonar. Permanece oculto detrás de la puerta mientras los otros suben al piso de las víctimas y, cuando el ruido de los pasos se aleja, sale de su escondite y baja tranquilamente. Es el momento en que Mitri y Nicolás echan a correr por la calle. Todos los que estaban ante la puerta se han dispersado. Tal vez alguien le viera, pero nadie se fijó en él. Entraba y salía tanta gente por aquella puerta. El estuche se le cayó del bolsillo cuando estaba oculto detrás de la puerta y él no lo advirtió porque tenía otras muchas cosas en que pensar en aquel momento. Que el estuche estuviera allí demuestra que el asesino se escondió en el piso vacío. He aquí explicado todo el misterio. Ingenioso, amigo Rasumikine, diabólicamente ingenioso, incluso demasiado ingenioso. ¿Por qué demasiado? Porque todo es tan perfecto, porque los detalles están tan bien trabados que uno cree hallarse ante una obra teatral. Rasumikine abrió la boca para protestar, pero en este momento se abrió la puerta y los jóvenes vieron aparecer a un visitante al que ninguno de ellos conocía. Este audiolibro fue creado exclusivamente para Plus Magazine.